Gente que no sabe dormir. Y en el día de la visibilización lésbica, este 7 de marzo, en honor a la Pepa Gaitán, llega nuestra escritorta favorita, Mariana k o m i s e r o f f Para ya avanzar con esta columnada, que también estará todo el año con nosotros. Estará todo el año. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? y o l o se x t r a ñ ó un montón.、Obvio. La verdad, extrañé mucho el programa. Así que estoy muy contenta de que a r r a n q u e m á s Bueno, me dijiste obvio, sí. Obvio, obvio. pero no claro, me,、no、me convences. Obvio,、verdad. pero ¿cómo, que, ¿cómo no te vamos a extrañar? ¿Cómo so, no vamos a extrañar este programa y este segmento? Yo、Her、no leí nada después de esto. No, hermoso. ¿Eh? Hermoso que te den ganas de leer mis columnas. Ese es el, el objetivo. Así que, bueno, ayer me Junté con unas amigas lesbianas a. Es un día de, de lucha y de. Bueno, para recordar el, el aniversario de la muerte de la p e p a Gaitán, pero nosotros nos juntamos a festejar porque estamos en un momento político en el que nada nos hace felices. Entonces me junté con, con unas amigas lesbianas y bebí mucho, así que todavía estoy ebria.、Uh -huh. Así que les pido. No, no les voy a pedir disculpas. Pero no, ¿cómo vas a pedir disculpas? A nosotros. En estado de ebriedad. ¿Eh? Que, que, que además viene de la mano de, de, de la visibilidad de, de, de la existencia. De la existencia sí, ¿Pero qué tomaste、total. para saber esos vinos de cuatro palos que vos tenés? ¿Cómo es? No, eso lo tengo ahí. Viste, como, como un ahorro. Eso sube más que el dólar, esos、sí. vinos que ¿Vos, me gané. No, vos ahorrás como en la edad media,、sí. ¿viste? Ahorra en ahorro y en vino.、No, ¿Sabés que se nota? ¿Qué? Que no fuimos nosotros, porque nosotros aprovechamos la fragilidad de la h b r i d a d De la h b r i d a d vas a decirle,、todos. tenemos、sí. que probar uno. i n d u d a m e n t e Y lo hubiéramos hecho abrir, definitivamente. Sí. sí. sí, sí. Yo le he hecho es, abrir a esta chica cosas. Que... Sí, es Yo siempre estoy esperando, como u no a d i g bueno no Como se puede vender, estoy esperando una buena oportunidad, ¿viste? Hay que abrirlo porque Sí. Hay que、claro. abrirlo porque、Exacto. sí. O venderlo. O venderlo. Bueno, entonces、sí. tomaste más barato. Tomé muchísimo <risa> más barato.、Sí. Muchísimo más barato. Pero bien, igual, siempre se. Se toma bien, pero bueno,、eh, fue una, una linda noche. Y bueno, también para acompañar este día, vamos a conversar con Verón MacLennan,、oh. una persona de la comunidad LGBT, activista v e g a n a que próximamente va a sacar、eh, su nuevo libro, su segundo libro, que se llama Llorar en Seco y la tenemos en comunicación.、Eh, hola, Verón, ¿estás ahí? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Hola Cintia, hola Juani, ¿cómo, hola. Miro, ¿cómo andamos? Hola, todo el equipo que es c a r m e c e r o que anda por ahí e la audiencia. Integrante de la Rila también, Vero Magdalena. Exactamente. Exactamente. Sí, es, tiene, tiene una. a u t o c o n o c a d a sí. Sí, un, un CV extenso, pero en este momento <risa> vamos a conversar por、eh, su faceta de escritore. ¿Cómo te llevas con esa faceta, Vero? Yo, eh, bien, eh, o sea.、Eh, Me genera mucho, mucho placer, mucho disfrute、eh, la experiencia de, de escribir.、Eh, y no sé,、eh, es como descubrir un montón de sensaciones, transitar un montón de emociones y de cosas.、Eh, compartimos y contémosle a la gente que muchas personas lo saben: comp compartimos un espacio de, de taller que vos llevas adelante. Y la verdad, que también esto de relacionar a la escritura como una actividad solitaria, que, que de hecho es así, ¿no? Porque es un, creo que es un acto de introspección muy grande en el cual revisamos nuestras emociones y generamos historias y, y jugamos con las realidades y las fantasías y las ideas que se nos ocurren y vamos tejiendo ideas, historias, relatos y demás.、Eh, En el compartir las lecturas y todo eso,、eh, también hay una experiencia colectiva que, que es sumamente enriquecedora, re linda, como, no sé, se tocan ciertas fibras de, de las emociones, que está muy bueno、eh, llevarlo adelante. Y, y bueno, y después, ya cuando hablamos de, de salir con, a, con la publicación de algo que, que ha sido gestado desde. Desde la parte más, más, más personal y más íntima de alguien y, y ponerlo, digamos, en, para socializarlo, sociabilizarlo con otras personas.、Eh, también en ese proceso se genera una, una cosa colectiva que, que es muy linda porque aparece en, qué sé yo, la persona que, que te va a hacer un prólogo, la persona que te va a hacer el dibujo, la persona que. Que, que te va a ayudar con que puedas venderlo y publicarlo, y la editorial, y los amigues, y las amigas, y qué sé yo, y ahí se genera toda una cosa que es como un círculo que, que parte, entiendo, desde, una, desde un acto de, de mucha soledad y, y algo muy personal,、uh -huh. y que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo a, a, en, en ondas colectivas, que todo eso me genera、eh, bueno, un montón de, de emociones. Y de s u s t o s también, ¿eh? Esta n u b e l Llorar en Seco, entonces nace en el taller con Mariana. Y contaros de, de qué se trata, qué, qué es lo que quisiste ficcionalizar en esta oportunidad. Bien, yo había escrito、eh, a forma de, de, de autodidacta, digamos, sin nada, esto, esta historia. Y un día me encontré con Mariana y le dije: Che, vos sabés que yo tengo escrito. Una historia de un personaje que tiene un montón de conflictos internos y es, un, es una historia que cuenta、eh, cuestiones relacionadas con la salud mental,、eh, relacionadas también con las, la búsqueda de identidad, con el lesbianismo.、Eh, pero bueno, nada, es algo que yo escribí, pero la verdad que me gustaría como tener una guía y, y poder aprender más. Y、uh -huh. bueno, llevé. Y además de ese trabajo, hicimos muchas otras creaciones y muchos cuentos y relatos y poesías y de todo. Él、eh, fue como puliéndose todo、eh, con Mariana y también con toda la gente que conforma, todos los compañeros, compañeras que conforman el taller, donde cada quien pudo、eh, expresar lo que sentía sobre el relato, como lo, ha, como lo hacemos con todas las, las cosas que se construyen en el taller. n o Esta es、eh, donde una. Donde nos Hicimos esto. Así que bueno. Eh, así, así es la, la participación eh, eh, de todas las compañeras y el compañero. Yo, en el caso nuestro, de mi, de, de, el horario en el que hoy tenemos un solo compañero, después el resto son compañeras. Y bueno, y aborda eso, digamos, lo que intenté es abordar、eh, cuestiones relacionadas a la salud mental,、eh, la búsqueda y la construcción de, de una identidad.、Eh, los, y, Y también relacionada porque el personaje es Es, este, es una identidad lesbiana. Esta、eh, es una novela muy ágil de leer, le digo a, a los oyentes.、Eh, y la verdad es que、eh, hay algo que, que sucede con esto que decías del de conflicto interno, ¿no?、Uh -huh. Que parece que es una novela, bueno, como es una novela de conflicto interno, pero a la vez el personaje va atravesando un montón de situaciones externas donde se deja ver esa、sí. fragilidad de la salud mental.、Eh, sin spoilear, porque la novela、sí. básicamente arranca así. El personaje se autoflagela、eh, realmente, no, no, no、uh -huh. solamente que se insulta y se dice un montón de cosas horribles, sino que comienza la novela con una imagen muy fuerte que es que se da con un bate、eh, literalmente en la cabeza. No es una metáfora. ¿Cómo surge esa imagen que, que es literal en la novela, pero también es muy metafórica de cómo nos maltratamos las mujeres? Y digo las mujeres porque en este caso es un personaje femenino. Sí. Es un personaje mujer y es una mujer que,、eh, que tiene una, una voz interior este, totalmente maltratadora, disciplinadora, que, que no la deja h a c e r Y es bastante que, cínica también, ¿no? Con ella misma. Sí, Hay momentos、sí. en los que el personaje.、Eh, Un poco se ríe de sí misma y de decisiones como políticas o extremas que,、eh, o, sí, políticas extremas que, que toma y dice, como bueno, en la sociedad, ¿para qué sirve esto? n o Como tiene esos momentos、uh -huh. que son también como graciosos, ¿no? Es una novela graciosa y después, bueno, atraviesa también el duelo, el, el autoflagelo, el tema de la salud mental, muy en una, en una línea、eh, muy frágil, ¿no? Sí, y bueno,、eh, justamente, digamos, también me, me interesaba、eh, plantear a lo largo de, de, de, de esta breve novela los, las cuestiones de transformación、eh, internas y externas, digamos, una, como, como muchas veces en nuestras apariencias hay como una,、eh, una, una cuestión de mostrarnos、eh, sin fragilidades, mostrarnos、sí. bien o mostrarnos felices, mostrarnos sociables. Eh, y todas las batallas que muchas veces este, quedan solamente en el ámbito de lo personal. Es un personaje que tal vez lo que, no sé, pero se podría aprender lo que no hay que hacer, ¿no? Porque, digamos, justamente、eh, hay, digamos, una. ante los problemas y las situaciones, cada vez va profundizando esto de la soledad y de quedarse cada vez más, más, más, más、eh, en sí mismo. Pero bueno, a lo largo de, de la historia también hay una, una transformación que, que, que, hace, que, que opera como en espejo, ¿no? Esto de vernos muy bien por fuera y sentirnos muy mal por dentro,、sí. y también viceversa, ¿no? Como、eh, tal vez cuando eh, podés eh, expresar externamente、eh, todas tus monstruosidades y demás, tal puedes llegar a ser, digamos, como poner en espejo eso para empezar a descubrir. Eh, las, los paisajes hermosos que podemos habitar en nuestro interior. n o Sí,、eh, y algo que también trabajas en la novela es el acto o el hecho de nombrarse. n o Algo que para la comunidad、uh, LGBT, ya que hoy estamos en el Día de la Visibilidad, es un tema. ¿no? ¿Cómo n o nos nombramos?、Eh, o q u En e el caso de tu novela, es exactamente el nombre: n o el nombre del personaje、uh, el que no tiene sí, y que después.、Sí. Aparece un nombre, pero que tampoco es definitivo. Eso, ¿cómo、uh -huh. lo como lo pensás? Viste bueno, también y... algo que, que hacemos las a que h c m o s o hacen algunas lesbianas: es esto de acortarse el nombre,、eh, sí, independientemente、uh -huh. de que su identidad、eh, siga siendo, ¿no? Digo, sigo siendo mujer lesbiana, pero eso de acortarse el nombre marca algo ante los demás. Es como, bueno,、claro. te estoy, bueno yo tengo, por ejemplo, un tatuaje que tiene la bandera del orgullo.、Eh, uh -huh. Como que hay algo ahí. de reafirmarse, bueno, loco, yo soy de esta comunidad, ¿no? ¿Cómo,、uh -huh. cómo trabajaste eso en la novela? Bueno, en la búsqueda del, del nombre, en este caso, que es una cuestión、eh, metafórica, ¿no? Porque tiene que ver cuando, cuando nos nombramos, nos posicionamos de una manera, con un género, con una, con una identidad. Y en el caso de este personaje hay todo un conflicto donde necesita, de, en, en todo caso, de una aprobación del exterior que le diga, sí, tenés razón, vos te llamás de esa manera. Y en esa búsqueda errada, digamos, porque si algo tiene la forma en la que nos nombramos desde una identificación muy personal, me llamo de tal manera, punto, siento de esta manera, expreso mi sexualidad de esta otra. Bueno, en este personaje, justamente, todas sus situaciones de fragilidad y de conflicto tienen que ver con、eh, esperar siempre como una aprobación del exterior, que en una. Sociedad binaria y, y, y heteronormativa y demás no le favorece en absoluto.、Mm. Y, y para colmo, si tenés un interior que no solamente te boicotea, de, te pelea desde afuera, no te deja hacer de afuera, sino que además hay un boicoteo interno muy fuerte, bueno, eso genera todas las circunstancias que le pasan, ¿no? Porque vos mencionabas, además de todo esta, este conflicto interno, es una persona que va al almacén, que, que de repente le gusta a alguien que labura con ella. En el trabajo, pero después se enamora y después no sé, le pasan cosas de, de la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí.、Eh, y transitar la vida cotidiana, es decir, la cuestión simple, ¿no? De ir hasta el almacén hacer las compras, cocinarse, tener una sobremesa con vos mismo y hablarte. Bueno,、eh, cuando hay una cuestión de fragilidad mental muy grande, esas pequeñísimas cosas que las podemos ver con, con total normalidad alguien que va y que compra y se va a su casa, eh. Pueden ser realmente una tortura para alguien que está atravesando estas situaciones de conflicto interno. n o、uh -huh. eh, Bueno, y el nombre es eso: es la metáfora de necesitar ratificarte a, a, primero ante vos mismo、eh, y ante el resto de que vos sos y tenés una identidad. Por eso también este personaje. A b o r desde a d la búsqueda de ese nombre, esa cuestión de construcción identitaria, que hay que leerlo para saber si lo logra o no、uh -huh. lo logra. n o <ríe> Estamos hablando de la n o v e l de v e r ó n m a g Lennon que pronto se va a presentar.、Eh, ¿Con qué editorial elegiste、eh, trabajar? ¿Por qué? Y bueno, ¿cómo se consigue esta, esta n o v e l que está en preventa? Sí,、eh, la editorial se llama 29 de Mayo. Eh, es una editorial que está afincada en Salsi Puedes, en la provincia de Córdoba. Ya、eh, se menciona el Cordobazo. Claro, exactamente. Que tiene un, un citroen, un autito dado vuelta e su s símbolo.、Uh -huh. eh, eh, 29 de mayo-bajo, guión todo con letras. Si los quieren buscar en Instagram, 29 de mayo-bajo. guión、eh, Y bueno,、eh, el. Eh, Federico, que es quien lleva adelante la editorial, vivió muchos años acá en La Pampa, entonces él ha editado、eh, varios libros de Pampeanos a pesar de estar en Córdoba. Entonces, es como una. Es,、eh, estamos pampeanizando la de,、eh, Córdoba, ponele. O,、uh -huh. Y bueno, y el contacto también fue a través de Silvio Tejada. Con la、eh, APE. Que, con la APE. Este, y puntualmente con, con, con Silvio, que también、eh, tiene publicaciones. Y demás, a h í un vínculo con, con la editorial. Y bueno,、eh, fue una, una invitación que Silvio me propuso que, de, de publicarlo ahí. Y bueno, nos conocimos con, con, con Federico y me pareció re bueno y me mostró otros libros y otras cosas que venían haciendo. Y dijimos, bueno, larguemos en preventa, cosa de que nos resulte un poco más este, amigable enfrentar los gastos de una publicación. Entonces, las personas que. Sin、saber i n s si está bueno, si está o si no, pero que tienen un afecto o una curiosidad, digamos, los círculos más, las amistades, o tal vez alguien que ya leyó alguna cosa mía y dice, c h e a ver ¿qué, qué escribió ahora en esta oportunidad, no sé.、Eh, van comprando el libro a través de, de l editorial ahí en, el, en su Instagram y bueno, nos colaboran, digamos, en、eh, poder enfrentar los gastos y pusimos todo el mes de marzo para esto. Cosa de que en los primeros días de, de abril estemos realizando la, la presentación del libro.、Eh. que, Bueno, nada, va a ser un momento relindo, al menos es la, es la idea. es bueno, un Bueno, espero, espero que la gente de la, la Feria del Libro cambie el criterio ese de que no podés estar en la Feria del Libro si presentaste el libro sí, en el mismo、rarísimo. año.、Eh, así podemos también tener la, puede tener la oportunidad, este, gente que no es de Santa Rosa, de, de, de, de encontrarse con una presentación、sí. también en la Feria.、Sí. Voy a, sí, así, voy a hacerle una、no、invitación a los oyentes un poco más efusiva con respecto a la preventa, porque、eh, a Verón evidentemente le d a como una vergüenza. Entonces、okay. eh, dice, bueno,、muy、si、bien. me quieren y no sé qué. Bueno,、okay. yo les, les recomiendo Llorar en Seco, me parece un gran título、eh, y una novela que es muy ágil y que además se atreve a, esa, a cuestionar esa. Cuestión que es salud mental y lesbianismo, ¿no? Como hay algo ahí de、eh, cuestionar el dispositivo psiquiátrico que también históricamente se nos ha、uh -huh. eh, patologizado, ¿no? Nuestras elecciones、uh -huh. sexuales. Así que、uh -huh. yo les invito y les、eh, arengo fuertemente a que compren el libro y después vayamos a la presentación a festejar, ¿no? Un libro que en este contexto, como siempre decimos, publicar un libro en este contexto de este país es una locura, ¿no? Es hermoso. Que con todo lo que está pasando、eh, nos siga permitiendo sacar libros. Así que te felicito un montón, Verón,、no, y gracias, que sea、bien. una fiesta. Gracias, Mariana, muchas gracias. Quiero mencionar a dos personas:、eh, Sol Riscosa, que hace el prólogo, este, y muchísimas gracias porque también se súper involucró para escribir lo que escribió. Y a Erika Brown, que la encuentran en Instagram como、eh, Cumbia e Studio, que es una. Eh, militante vegana que milita a través de la ilustración y ha hecho unas cosas maravillosas. Ese dibujo que ustedes ven en redes es de la preventa, nada más, no es la tapa del libro. La editorial trabaja de esa manera, con una estética para la preventa que no revela el libro. Que, no, que no revela el no libro, Y bueno, la, la tapa del libro es preciosa también. Este, y estoy muy agradecida porque, nada,、eh, yo quería que tanto sol, porque. Sol además trabaja en las cuestiones de salud mental, y entonces me parecía que era una combinación perfecta. q u Es e una poeta que tiene un trabajo territorial en salud mental y que ella podía prologar este, este libro. y Lo aceptó y se súper entusiasmó y estuvo buenísimo. Y en Erika, que vive en Australia, y yo dije: Esto es una locura, no me va a dar bolilla. Y me dijo que sí, en, de, al toque, nada más. Y que todo se fue dando maravillosamente bien. Y estoy muy agradecida a todas las personas que. Nada, que se, que se están sumando a esto. Así que gracias a Mariana, a Cintia, Juani, India, a Paola, a Radio Kermés, a todos. Muchas, muchas gracias. Felicitaciones, Vero. Gracias, Cintia. b Un e o Un abrazo. Ay, ahí conversábamos con, con Vero McLennan, a que está por presentar Llorar en Seco y que tiene un texto previo que es、eh, Un Sol de Juguete. Muy bonito. ¿Eh? Muy bonito muy también bonito. y con una edición、sí. este, muy artesanal, muy,、sí. muy linda. Eh, así que se pueden encontrar con, con estos dos libros. Sol Riscosa, que además tiene su librería, claro, Estado de Pueyredón, en、Puesa、la Pueyredón, Pue、sí. Pue y, y, y la encuentran en redes. Y también es una gran este, divulgadora de la poesía. Sí, sí, porque hace、eh, también sí, encuentros、llamamos. dentro de la vereda de,、sí. de, de, de, de su lugar. ¿Ha leído、eh, alguna vez?、Eh, sí,